Su noticiero 37 50 con el doctor Hernán Bustos, alcalde municipal del municipio de Ambalema. Alcalde, muy buenos días y lo vimos en días pasados por la Televisión Nacional, donde usted habla del tema del calor, este, este, tema, este tema que en este momento está afectando a los campesinos, básicamente. Cuéntenos cómo está el municipio de Ambalema frente a este tema. Pues con este fenómeno del niño, Ambalema ha sido azotada duro por el ola de calor que se ha venido presentando, es tan así que ante el IDEAM somos el municipio más caliente del Tolima y a nivel nacional, superando los 38 grados centígrados bajo sombra. Eso ha venido afectando rotundamente todo lo que es primero que todo el suministro de agua potable en nuestro municipio, ya que el agua para suministrarla a nuestra comunidad la captamos del río Recio y este ha bajado su caudal en un 70%. Hemos tenido que hacer cortes individuales en el municipio, programados y también ha afectado a los pequeños campesinos los pequeños microempresarios como los llamamos nosotros aquellos campesinos que viven de las plataneras de los productos para encoger como patilla, melón, maíz, yuca y también los pequeños ganaderos aquel campesino que tiene sus dos, tres veces que de ahí es el sustento de su vida ordeñándola y vendiendo la leche los ha afectado muy duro, porque porque es que ya no tienen comida para el ganado los pequeños campesinos que viven de los plátanos, de la yuca, eso fue totalmente arrasado por la ola de calor que hubo en nuestro municipio, en nuestro municipio. Están así que las plataneras prácticamente no sirven para nada, son plataneras, que hay, hay que comenzar a recuperarlas, pero yo yo pleito, hay que comenzar a recuperarlas desde ya, no esperar que llegue el invierno para comenzar a recuperar todos estos problemas que tiene la comunidad, los campesinos, para que En el momento que llegue la inviernada, como decimos nosotros, ya estos campesinos al menos hayan ladrado la tierra, ya tengan las semillas, tengan los productos para volver a comenzar a cosechar. Entonces es muy duro lo que está afrontando el municipio de Ambalema, un municipio al norte del Tolima, donde el 100% de la economía se mueve en cultivos de pan coger, el cultivo del arroz, la ganadería. Y lo que más nos preocupa es el suministro de agua potable para nuestra comunidad. Alcalde, en días pasados el ministro de Barrialleras está entregando los proyectos de vivienda, pero también ha dicho que entre sus proyectos está entregar eh, acueductos veredales. Eh, ¿Eso podría beneficiar de alguna forma esta situación que vive actualmente en Balema a futuro? Y, y también han dicho de que los eh, acueductos, los pueblos pequeños con acueductos pequeños pueden eh, tener una dificultad muy tremenda, sobre todo en los meses de marzo y abril. ¿Qué, qué situación hay allí sobre eso? Y sobre todo este el primer tema, los acueductos veredales. Sí, no, en Balema prácticamente hay... Ahí tres, cuatro acueductos veredables y esa noticia del doctor Germán Vargas Lleraz el señor ministro es muy importante para nosotros, nosotros en el plan departamental de agua estamos trabajando en el acueducto de la vereda Boquerón, en unos pocos días nos van a entregar el proyecto ya todo estructurado con todos los diseños y el señor ministro es muy gentil nos mandó una carta diciéndonos que al 15 de enero mmm, era tiempo un límite para recibir proyectos de acueductos veredales con todos los estudios y diseños Lo que hay que tener en cuenta es que los municipios de esta categoría son municipios muy pobres, municipios con muy pocos recursos, por ejemplo en Valema está en ley 550, eh, los recursos son limitados, y hacer un proyecto para una producto veredal, con toda la normatividad, con todos los diseños, vale una plata, una plata muy significativa para los recursos que manejamos. Entonces, primero que todo, pues hay que decirle, aconsejarle al señor ministro de que analice esa situación, de que es que los municipios no tienen dinero ni siquiera para mandar a estructurar estos proyectos que ellos saben que son bien costosos. Lo necesitamos, sí, claro, en la aldea danubio en nuestro municipio, es una de las veredas que toma el agua más contaminada de nuestra región, de nuestro municipio. La vereda Chorrillo, a pesar de que tiene un pozo profundo, pero ya necesita hacer un mantenimiento, hacerle unas, unas adecuaciones. Y lo que es la vereda Boquerón, que en pocos días el plan departamental de agua nos va a entregar el proyecto bien estructurado y todo para ahí sí sentarnos con el ministro para que nos apoye con estos recursos. Pero lo más importante, de lo que son los acueductos veredales, entre lo que es alcantarillero y saneamiento básico, es el costo que tienen los proyectos para nosotros presentárselos al Ministerio. Bueno, alcalde, muchas gracias. Finalmente, es una invitación para todos los cibernautas del Internet, que es una nueva forma de comunicación para ustedes, para que pues, los, nos visiten y para que lo escuchen usted en esta página. Sí, nos invitaron a todos los cibernautas para que estén en contacto con la tecnología. Es una de las mejores formas de comunicarnos, de darnos a conocer y de que el país sepa quiénes somos, cómo lo estamos haciendo y el del desarrollo del futuro está en la tecnología.